Hola, hola, muy buenas noches, motomaníacos. Arrancamos una nueva edición de este programa dedicado al motociclismo. Muchísimas gracias a la gente de Estación Maratón que nos cedió el espacio. Así que, bueno, aquí arrancamos con información relacionada a todo el mundo del motociclismo. Tenemos para comentarles la reseña del décimo moteencuentro que se realizó en Benito Juárez. La Gente de agrupación kilómetro 400, la verdad que disfrutamos un fin de semana increíble. Nos estará contando Diego Tello sobre este evento, así que comentando básicamente cómo, cómo fue todo. Nosotros, la verdad, que lo disfrutamos de la mejor manera. Pasamos un fin de semana excelente festejando mi cumpleaños, que fue el día jueves. Así que con todos los chicos que se sumaron, ahí una onda impresionante. Así que gracias a todos por estar. A los asadores, a todos los que le brindaron una buena onda increíble para disfrutarlo de la mejor manera. Así que, bueno, eso por una parte. También tenemos un resumen de un evento que se realizó en v a l l a Blanca. La gente de CF Moto estuvo realizando un evento、eh, con su, digamos, su representante de la marca, como es Sebastián Porto, el embajador, esa es la palabra, el embajador de la marca. Y Hernán Bresas estuvo participando, el piloto del motociclismo de velocidad de Bahía Blanca estuvo participando e este evento. Así que nos mandó un audio comentando sobre lo que participaron, lo que realizaron en Bahía Blanca. También tenemos otra reseña que es sobre la carrera que realizó Martín Hoyos, que se va a estar presentando aquí en el programa en vivo. Nos va a estar acompañando. De su cierre de campeonato de la categoría Speedway, así que bueno, bastante información. Tenemos fechas de, de encuentros, de, de motos clásicas, varios eventos que se realizan. Así que bueno, vamos a ver un temita musical. a u s p i c i a n t e Primero vamos a los auspiciantes, después un tema musical. Hoy tenemos toda música de ICDC para los amantes de ICDC. Así que bueno, arranquemos con motomaníacos. Lubri Centro del Turco.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 Martes 21 horas. Repite, viernes 16 horas. Motomaníacos, Radio Cooperativa Indie Rock. Muy buenas rutas. Muy buenas, Muy rutas. buenas rutas. Muy buenas rutas. Continuamos aquí en Motomaníacos. Vamos con la reseña de la carrera de MotoGP que se desarrolló este fin de semana. En la categoría Moto3 salió primero David Alonso. En el puesto número 2, Taisho Furosato. En el puesto número 3, José Antonio Rueda. En la categoría Moto2, el ganador es Celestino Vietti. En el puesto número 2, salió Jorge Navarro. En el puesto número 3, Isan Guevara. En MotoGP ganó Francesco Baniaia, en el puesto número 2, Jorge Martín y en el puesto número 3, Enea Bastianini. Solo resta una fecha para la finalización del campeonato. Se encuentra primero Jorge Martín con 485 puntos, segundo Francisco Baniaia con 461 y tercero Mar m a r q u e z La última carrera se va a realizar en Barcelona, en reemplazo de Valencia. Que bueno, no sé si están al tanto, pero en Valencia hubo muchos temporales. La ciudad está muy complicada, así que lamentablemente tuvieron que cambiar la fecha. La carrera se va a desarrollar el 15 al 16 de noviembre. Cierre de campeonato de la categoría MotoGP. Veremos, falta solamente definir la categoría mayor, porque ya están las otras categorías, están, este, ya están este, establecidos los campeones. Así que bueno, veremos qué sucede con estos dos pilotos que se definen entre Martín Y Francisco Pego b a n a y a así que veremos qué sucede en la última fecha de esta categoría. Tenemos la comunicación telefónica. Diego, ¿nos e s c u c h a s Hola, Matute, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas hace, noches a todos, la audiencia. ¿Qué hace, d i e g o í n ¿Cómo va todo? Bien, amigo, por suerte acá. Recién ahora relajando un poco <risa> después de tanta movida, pero bien, por suerte. Perfecto. Bueno, pasó el encuentro. Pasó, pasó, y bueno, después de tantos nervios, esperando, esperando tanto tiempo y, y viendo a ver cómo, cómo iba todo esto, la verdad que llegó la fecha y bueno, la verdad que la pasamos, la pasamos genial y la verdad que fue, fue todo excelente. Sí, la verdad que sí. Bueno, el viernes hubo lluvia, los moteros que estuvieron el viernes, bueno, agarraron un poquito de agua, pero bueno, estaba anunciado y después, gracias a Dios, el sábado mejoró el tiempo, nosotros llegamos un poquito de llovizna. Llegamos el sábado a las 9 y media, más o menos, pero después ya empezó a mejorar palatinamente el tiempo, así que el fin de semana se pudo disfrutar. Sí, la verdad que sí. El viernes, bueno, nos jugó una mala pasada ahí con Nervis a ver qué iba a pasar, si el sábado iba, iba a continuar el clima así, pero bueno, no, por suerte、eh, tuvimos la dicha de que, de que se corrió la tormenta el sábado por la mañana y bueno, empezó a, empezó a llegar mucha gente. La verdad,、eh, salió espectacular. La verdad que. Esperábamos solamente cumplir las expectativas y era, era tener un lindo fin de tranquilo y compartir con amigos.、Eh, no era totalmente llenar, llenar el parque, era solamente poder cumplir una vez más y, y así fue, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, nosotros la verdad que disfrutamos el fin de semana de una manera increíble.、Eh, Benito Juárez es un, es un lugar que nos gusta participar siempre. La verdad que hacía falta que volviera la agrupación. Eh, bueno, por diferentes motivos se fue postergando el décimo te encuentro, pero bueno, con tanto esfuerzo、sí. que se realizó, con el apoyo municipal y un montón de gente, que bueno, me imagino que vas a agradecer los que le dieron una mano para poder realizarlo, pero bueno, la verdad que el salto es contrapositivo porque la gente lo disfrutó, la gente lo pasó genial, el ambiente es muy、sí. bueno, familiar, así que mejor que eso, imposible. Totalmente, totalmente, Matu, como decís vos.、Eh, Lo que generamos y lo que esperamos era que, era, que fuese una, un ambiente muy, muy tranquilo, familiar y, y solamente compartir eh, eh, amigos, y, y realmente así fue, ¿no?、Eh, como agradecer, tengo muchísima gente por agradecer atrás nuestro. Realmente el equipo que yo creo que formamos este año está muy, está muy firme y yo calculo que esto va por, va por mucho más. Eh, tenemos un grupo de amigos espectacular que hoy estamos, estamos muy, muy reunidos.、Eh, volvimos a, a, a afianzar, obviamente, un montón de cosas. Y así fue: tuvimos una, una cantina bastante buena、eh, a mano de la g r u p a s i ó n criolla. Después eh, eh, tuvimos un apoyo muy grande del municipio, obviamente, con el parque,、eh, con leña, con un montón de cosas para que, para que no f a l t a r l e nada a nadie. n o Y realmente.、Eh, Suprió e m a las expectativas de lo que esperábamos, porque no sabíamos qué es lo que iba a deparar este fin de semana y realmente fue una fiesta de amigos espectacular. Nos hubiera gustado por ahí compartir un poco más entre amigos,、eh, disfrutando, pero bueno, cuando hay una fiesta así que hay, que hay que ponerle el hombro, es medio difícil poder hacer ambas cosas, pero bueno, se disfrutó lo que se pudo. Sí, sí, la verdad que sí, bueno, los juegos de e s t r e s estuvieron geniales, las bandas sonaron bárbaro.、Sí. Así que bueno, tenemos que agradecer de parte de Motociclista Independiente, que trajimos la remera hoy,、eh, sí. por el, la, la mención que la recibimos. Mención. La verdad que muy contento el grupo, todos los chicos muy contentos de la mención. Y bueno, por supuesto también、eh, un agradecimiento muy grande por la mención a Motomaníacos, que bueno, estamos por cumplir dos meses en el aire. Así que parece mentira, pero, pero el tiempo corre y es nuestra primera mención del programa, así que bueno. Seguimos creciendo,、eh, tratando de colaborar con toda la gente que, que realiza eventos, con la gente conocida. Encontramos un montón de amigos en, en, en este fin de semana, así que、eh, mejor imposible. La verdad que súper agradecidos. Usted una organización impecable, salió todo bárbaro. La gente, ya te digo, lo disfrutó de todas las formas posibles, así que. Yo creo que la verdad que a g r a d e c e r a cada uno que colaboró de la parte de la agrupación, como di la diferente gente que ha colaborado, la cantina, todos los, los baños,、eh, no sé, que me puedo olvidar、sí. el sonido, las bandas, un、eh, montón de cosas. e l intendente, la verdad que los e lo tuvimos que vos le diste el agradecimiento por la gestión que realiza、sí. y siempre está con ustedes para ayudar. Totalmente, totalmente, Matú.、Eh, la verdad que el, el, el intendente es uno más del grupo, me parece. Eh, y realmente, cada vez que venimos a, a, a, a pedirle por una mano, por cualquier cosa, nunca nos soltó la mano, la verdad.、Eh, y tuvimos un apoyo grandísimo. Las bandas estuvieron con un sonido bárbaro, gracias a Mariano c a m i l l a que es el que, el que pone el sonido todos los años. Y realmente, también bueno, le dimos una mención este año, porque realmente es un, es un loco que nunca nos soltó la mano y siempre estuvo apoyando esta agrupación. Y como también el grupo Arteria, que también los chicos todos los años, todos los años están ahí、eh, haciendo sonar、eh, como nunca y siempre dándonos una mano. Las otras bandas sonaron espectacular, que a los chicos a la gente les gustó muchísimo.、Eh, y como dijiste también, ahí estuvimos en, en los juegos riéndonos y pasándola bien entre amigos. Y bueno, como, como pedí en un minuto, ahí un minuto de silencio porque muchos, algunos se han ido y h o s no están, pero bueno, desde arriba sabemos que. Que siguen, siguen rodando, ¿no? Sí, sí, eso estuvo muy emotivo. Bueno, la gente se sumó cuando dijiste el minuto de silencio, la gente se sumó t o d o como corresponde, porque es algo que、sí. la verdad hay que reconocer.、Eh, ha pasado, o q u e eso? Por pandemia o por diferentes cuestiones,、eh, gente que no está, pero ha estado participando de muchas veces estos eventos motociclísticos, así que、eh, está bueno poder este, darle un minuto de silencio para ello, en agradecimiento. Así que bueno. Eh, la verdad, que súper positivo todo. Yo creo que la gente se fue contenta esperando que vola nuevamente la agrupación con algún otro evento que ya será el 20 y 25, si Dios quiere. que Creo que sería、Totalmente. el m o t a z a d o creo que sería un, el próximo evento de la sí. agrupación. s í Matú, vamos a ver,、eh, le vamos a, a poner todo el esfuerzo para, para poder reunirnos nuevamente en la fecha más o menos de, de junio, julio.、Eh, vamos a estar haciendo otra vez el. El, el famoso moto asado que, que realmente es para venir a, a sentarte a, a disfrutar, nada más.、Eh, y realmente, bueno, es la idea de, de que esto no, no se corte más.、Eh, pero bueno, súper agradecido、eh, realmente de tu predisposición y, y, y tu forma de, de, de, de mover esto. Que realmente, sin, sin un, como siempre digo, sin un poquito de cada uno, esto no se puede hacer.、Eh, tuvimos un apoyo muy grande. Eh, tanto tuyo como Nando de Olavarría, también que movió mucho. Y, y realmente salió espectacular, se difundió en muchos lugares que nos decían, nos enteramos gracias a, a estos chicos que, que, que la verdad que están ahora empezando y realmente sale espectacular la radio, Mario, Matute. Bueno, muchas gracias, Diego. Sí, la verdad que yo creo que el, el fin del programa es eso, poder colaborar.、Eh, Poniendo un poquito de arena para un granito de arena para que cada uno de, de ustedes pueda promocionarlos y ayudarlos para que la gente participe. Así que es algo que, que lo que tenemos en mente es eso: poder llevar a cabo esto. Así que bueno, nosotros estamos contentos también de poder participar. Sabemos que、eh, nos gusta este ambiente. Así que hace rato que estamos dando vuelta en, en el ambiente de las motos. Y bueno,、eh, lo que intentamos es que sigan los eventos, que no decaigan. Sabemos que algunos eventos no están más, pero bueno. Eh, los、vale. que siguen luchando con esto, tratamos de apoyarlos, como toda la gente que, que brindamos. Ya sea、sí. hay gente que promocionamos que no conocemos, pero no cuesta nada de diferentes lugares un poco más a l e j a d o de Tres Arroyos o de la zona del partido de por acá. Pero le damos promoción.、Sí. Por ahí,、eh, como la gente nos escucha en diferentes lugares, este, por ahí se encuentran con un evento que no tenían en carpeta y, y lo pueden participar. Totalmente, totalmente, Matú. Eh, eh, como, como vos decís. Mucha gente se ha enterado、eh, gracias a la difusión de, de la radio o porque le compartían publicidades que, que compartís vos y eso.、Eh, realmente la movida es muy grande y realmente salió todo muy, muy positivo. Tuvimos mucha gente de lejos también. Tuvimos gente de La Plata,、eh, tuvimos gente de Capital, de la costa, lo que es San Clemente, San Bernardo. Tuvimos gente bueno, para el lado de Buenos Aires y bueno, y alrededores, obviamente, que. Que siempre están tan firmes、eh, como siempre. Sí, sí, en diferentes puntos. Desarrollo, la verdad que participó había bastante gente de desarrollo.、Eh, nos queda cerquita a nosotros de la realidad. Así que bueno, fueron muchísimos. Algunos se quedaron, otros fueron a pasar el día. Pero, pero bueno, el fin de, de lo que se buscaba creo que se logró con éxito. Así que bueno, lo que quieras agregar, y agradecimientos, lo que vos quieras, tener los micrófonos a disposición. Así que lo que vos quieras agregar. Bárbaro, Matú. La verdad que primero agradecer a toda la gente que se sumó a esta, a esta movida, a esta fiesta que, que compartimos entre amigos este fin de semana. Eh, realmente eh, fue todo muy emotivo hoy que estamos bajando un poco los decibeles, estamos con muchas emociones encontradas, realmente, después de tanto tiempo. Y agradecer, tengo que agradecer a, a, a miles de gente que seguramente se me va a olvidar alguno, así que solamente eternamente agradecido con, con toda la gente que. que Vino, por más que estuvo con un poco de agua, con un poco de frío, lo que sea, vino y pasó un, un fin de semana espectacular contra nosotros, con nosotros. Y tuvimos realmente、eh, lo que queríamos: encontrarnos entre amigos, un encuentro tranquilo y, y, y que la gente se vuelva y regrese a su casa con más ganas del de, próximo año、eh, volver a juntarnos. Sí, sí, como decimos, bueno, yo te quiero agradecer mucho, Diego, por, por bueno, tuvimos contacto bastante porque. Este, la idea era esa de poder colaborar. Así que bueno, yo también es muy agradecido. Nosotros, ya como te digo, de parte del Grupo Motociclista Independiente, gracias, muchísimas gracias por la mención al programa Motomaníaco, que es su primera mención radial. Así que también es un, un gesto muy importante habernos mencionado y habernos, habernos entregado esto, que para nosotros vale muy, muchísimo, porque la realidad vale muchísimo para nosotros. Eh, son las dos, las dos primeras menciones, tanto del grupo m o t o c i c l e t a Independiente como de, de la radio, así que súper agradecidos. Este, no tenemos más que palabras para, para con ustedes, así que bueno, yo te mando un abrazo muy grande.、Eh, y bueno, nos veremos pronto, si Dios quiere,、eh, en algún otro evento o cuando pase por Benito Juárez, como ya ha pasado otras veces. Te hablaré y nos encontraremos a, a charlar un rato, si Dios quiere. Totalmente, totalmente, Matu. Más que agradecido, nosotros,、eh, hacia vos, hacia, hacia tu grupo que, que vino a pasar la genial con nosotros.、Eh, una gente súper agradable. Ya estamos en contacto en las redes, así que ahora somos más que amigos y, y esto, no, esto no se corta acá. Y obviamente, t e n e r las puertas abiertas tanto de mi casa como de la de nuestros amigos acá, para cuando guste, cuando pases por acá, que no. Que nos visites, obviamente va a comer algo, y bueno, ya seguramente nos vamos a estar encontrando en algún otro encuentro acá a los alrededores, así que seguramente nos vamos a estar、eh, poniendo al día muy prontito. Así que, Matu, un millón de gracias por todo, y bueno, saluda a toda la audiencia que obviamente se va a ir sumando cada vez más, y, y, y tu grupo realmente vas a ver que va a ser、eh, excelente acá en adelante porque se está sumando mucha gente. Así que, bueno, muchísimas gracias, Matu, y bueno, te mando un abrazo enorme. Gracias, muchas gracias, Diego. Este, bueno, y saludo muy grande para todos los chicos de la agrupación, que bueno, no, no voy a dar los nombres, pero son un montón. Y bueno,、Ajá. agradecerle a todos ellos que han trabajado mucho para poder llegar a lo, concretar este evento. Así que un saludo grande para todos ellos. Así que nos estamos viendo pronto. Gracias, Mato. Justo estamos acá en reunión, así que ahora le estoy pasando tus saludos. Y bueno, nos vemos, nos vemos muy prontito. Un abrazo enorme. bien, Ahí conversamos con Diego Tello de la agrupación Kilómetro 400. a c á les voy a mostrar. e s t e es el, la mención del de programa Motomaníacos, nuestra primera mención radial. Y ahora les voy a mostrar、eh, la mención que recibimos del grupo m o t o s e c u i t a s Independientes de Desarrollos. Que bueno. La verdad que muy felices de poder recibir esta, estas menciones, así que muchísimas gracias a la agrupación. Y bueno, seguimos con el programa, con Motomaníacos.、Eh, les voy a recordar dónde l o pueden escuchar. Brevemente,、eh, estamos en FM Indie Rock, 104.7 MHz. Nos pueden escuchar por www.fmindierock.com.ar y a través de caballosdemetal.com.ar, una red online de Paraná que nos retransmite a todo el mundo, así que seguimos con Motomaníacos. Continuamos en Motomaníacos. Tenemos para comentarles que se viene el 13 aniversario de la agrupación de Tonados MC. Se va a desarrollar el 8, 9 y 10 de noviembre. Se va a realizar con Acampe en la quinta municipal de Dedrova. Así que bueno, es este fin de semana que viene para los que les interese participar. También tenemos en Hinojo, en Ulavarría, 8, 9 y 10 de noviembre. Se va a desarrollar un motor rock. Organiza agrupación ENN, se va a realizar en el Predio Club Hinojo. Contarán con cantina, parrillas, baños, stands, juegos, caravanas y sorteos. La inscripción es por moto de 8 mil pesos. Viernes y sábado, bandas. Así que bueno, están convocados, no se pierdan este motor rock el 8, 9 y 10 de noviembre en Hinojo, en Olavarría. Tenemos un audio de Hernán que nos mandó desde v a l l a Blanca, eso quería decir desde v a l l a Blanca, de este evento que desarrolló la marca CF Moto en el circuito de v a l l a Blanca. Así que Hernán nos comentaba lo que estuvieron participando ellos este fin de semana. Bueno, el, el evento consistió en la presentación de, de CF Moto v a l l a Blanca. De la firma GRP,、eh, en donde además de la presentación de los nuevos modelos y de la marca aquí en, en Bahía Blanca,、eh, aprovecharon para hacer esta, esta academia de manejo o de conducción, en la que tanto Gabito como Seba Porto son los instructores.、Eh, y Gabito hace la parte de off-road, donde presentaron la, la CF Moto 450 MT y、eh, Seba está con la. SR450, una moto con un claro enfoque de pista, y entonces hicieron、eh, la reunión con todos aquellos usuarios、eh, de SF de Acaballa Blanca, con、eh, una convocatoria bastante nutrida, había en el orden de los 25 riders,、eh, y entonces se dividió el grupo. Primero en la mañana estuvieron girando casi todos en la pista, de la mano de Seba Porto. Eh, que él fue indicando los radios,、eh, posiciones, dónde se frena, de qué manera,、eh, cómo encargar las curvas, cómo, o sea, de, de, cuestiones básicas de la técnica del motociclismo a de velocidad. Y después Gavito、eh, se llevó a todos aquellos que son usuarios de las MT o de, o de cualquier moto de estas de off-road、eh, y, y de turismo, gran turismo de off-road,、eh, se lo llevó para, para hacer otra. Otra demostración de tipo clínica en donde les explicó muchos rudimentos de, de, de, de cómo es el manejo de una moto de estas: dónde se lleva la posición del cuerpo, dónde está el balance, dónde está el equilibrio, cómo tiene que ir uno parado arriba, dónde tiene que hacer fuerza, si en los pies, si en las manos, si en el cuerpo, si en la espalda.、Eh, muy p r o v e c h o s o quedaron todos muy, muy contentos,、eh, tanto los de off-road como los de pista. Y a partir de ahí, bueno, nosotros aprovechamos、eh, la presencia de Seba como para girar un poquitito con él.、Eh, llevamos las motos chiquititas para, para, para tener una, un, un, un, una, una tarde muy, muy divertida,、eh, tratando de seguirlo a él con la poderosa SR450, que es una moto que la verdad que me sorprendió, la pude probar. Eh, tiene 50 caballos, 50 y algo, una cosa así, de fábrica, y se notan.、Eh, yo con la R3 a duras penas la podía seguir. La, la, la R3 es una moto de 42 caballos, pero así todo. Es una moto de carreras, ya preparada la mía. Y la de Seba es una moto completamente de calle: tiene los espejos, tiene manillares originales, tiene todo original. Y la verdad, que la moto en manos de Sebastián es una, una bomba atómica,、eh, r a p i d í s i m o Terminó girando muy muy rápido con elementos de calle. Eh, así que muy contento, Seba se fue muy, muy, muy, muy satisfecho、eh, y todos los, los riders que estuvimos ahí、eh, nos vimos con una gran sonrisa en la cara. Bueno, ahí tenemos el informe de, de, Andrés, de Hernán b r e s a s desde v a l l a Blanca, muy agradecido por, por este audio que nos mandó comentando este evento CF Moto. Así que la verdad que muy interesante. Este, bueno, iremos con un temita musical, ¿no? Y volvemos después ya con Martín, si Dios quiere, comentando de, de su cierre de campeonato de la categoría Speedway. Bien, continuamos en Motomaníacos. Bueno, como les habíamos comentado, estamos con Martín Hoyos, que está acá en el piso.、Eh, hola, Martín, ¿cómo estás? Con su trofeo de subcampeonato.、Acá、Buenas noches.、Ver. Mario, ¿cómo andan aquí todos los muchachos acá? Buenas noches. Bueno, acá estamos, sí, presentando el, el logro. Buenas noches a todos los oyentes también. Bueno, Martín, contanos de esta fecha en puntual y después hacemos una reseña del campeonato. Bueno, esta fecha、eh, complicada, complicada para los nervios, la ansiedad. Eh, eh, fue en Carlos Casares, nocturna.、Eh, estaba a tres puntos de lograr el campeonato. Así que, bueno,、eh, fueron de la categoría mía, eran unas 12 motos, así que se dividieron en dos series de seis cada una. Así que tuve la suerte de largar en, en la primera serie y con mi contrincante. Así que, que fue mejor porque si é l hubiese largado en la segunda serie, él hubiese sumado puntos y yo hubiese sumado puntos de mi parte y tal vez no le podría haber descontado. Así que el largar con él en la misma serie me facilitó poderle ganar y descontarle dos puntos.、Eh, él quedó segundo atrás mío, le saqué bastante diferencia porque yo ya estaba decidido a, a darlo todo y acelerar a morir porque el, el s u c a m p e o n a t o ya lo tenía asegurado. Así que fui a, a darlo todo y bueno, le pude ganar la serie, le desconté dos puntos, así que quedamos a un punto de diferencia para la final. Así que bueno, así se dio, estaba bastante tranquilo.、Eh, así que bueno, en la, en la final bueno, surgieron un par de problemas mecánicos con la canilla.、Eh, en la serie me dejó terminar bien, pero se ve que la canilla se fatigó con la vibración. Una moto que tira 20.000 vueltas, es mucha la vibración, así que bueno, tendríamos que haber tomado recaudos en eso que no los tomamos. Y en la final, ya en la largada, la moto se me quedó sin n asta, no pude prácticamente largar, se paró.、Eh, vi que la canilla estaba a mitad cerrada, cosa que le faltaba caudal al carburador, así que la logré abrir, logré arrancarla, ya habían largado los otros pilotos, y bueno, y salí como un loco. Salí con un loco, empecé a pasar moto de a dos, de a una, no, no respetaba cuerdas、eh, por afuera, como un loco venía, pero y ya venía viendo el, pilotón, el pelotón de adelante en la cuarta, quinta vuelta y se me vuelve a quedar otra vez sin hasta la moto. Así que ahí prácticamente, bueno, me entregué, me fui contra los bolsones ahí, intenté arrancarla como para llegar a, a entrar a boxe y no tener que ir con la moto a cuestas y bueno. Pero lamentablemente ya habían culminado la, la carrera y bueno, me quedé con esa bronca. Sí, i m p r e v i s t o que surgen, lamentablemente, que uno no tiene por ahí, ¿viste? son cositas que pasan. Pero bueno,、eh, la verdad que la pelea está hasta la última fecha, así que el mérito está de, de, de luchar a todo el campeonato y estar ahí cerca de la, de la definición en la última fecha, así que. Mérito, el mérito está del, del equipo, de, de, de todos los que trabajan para que puedas concretar estas competencias. Sí, sí, la verdad, bastante angustiado. Yo tengo muchos años de, de piloto, pero igual me costó muchísimo estos días superar、eh, el hecho de que、eh, creí que me iba a costar un poco más, pero de la manera que fui, de la manera que la habían labrado u los viejos con la moto. En la serie noté un rendimiento espectacular mío y de la moto. Lo, lo, el chico me venía ganando por bastante diferencia. Ya la fecha anterior en Colonia Barón La Pampa ya me había acercado un poco más. Y esta fecha, y bueno, y esta fecha en la serie le gané bastante holgado. Y estaba decidido la final ganársela, ganársela sea como sea. Y le, ganaba por, le iba a ganar el campeonato por un punto. Pero bueno, por esas cosas de la vida. Y del destino no se dio, pero bueno, igualmente contento. s、sí, i un subcampeonato no es poco, eh, eh, es mucho mérito, pero bueno, es un sacrificio inmenso que se hace. Y bueno, a buscar el, el, a buscar el campeonato en, en la fecha ahora, el campeonato nocturno, vamos a ir a morir. Estoy con más ganas de subirme a la moto que antes. Sí, sí, bueno, así que este campeonato terminó. ¿Y cómo sería el nocturno? ¿Cómo s e r í a d ó n d e compiten? ¿Y cómo sería el.? Más o menos, cronograma para que la gente tenga una referencia de dónde van a correr y eso. Mira, el campeonato de lo que es la categoría bonerense a nuestra. La primera fecha va a ser el 4 de enero en Carlos Casares.、Eh, está en vistas y nos van a incorporar con el tema de lo que es la 500、eh, internacional, que ya creo que ya están 3, 4 extranjeros que creo que ya están anoticiados que van a venir. Así que bueno, pero les demanda mucho tiempo eso también. Así que estaban viendo, creo que. También nos van a dar las fechas de Bahía Blanca para el Bonarense. e También estaba programando eso, así que no sé qué van a hacer. Y si no, son cuatro o cinco fechas que nos dan a nosotros en lo que es las ciudades.、Eh, y la primera fecha es en, en Carlos Casares el 4 de enero. Así que ya preparando todo, hoy ya buscando algunos repuestos y descartando detalles como para ir a, a ganarlo ya la primera carrera de entrada. y... Ir a, a rajatablas a ganar de punta a punta el campeonato. Estoy、eh, a full, más entusiasmado que nunca. Sí, sí, con, con la, las ganas de seguir peleando. Bueno,、eh, la palabra, el apellido de ustedes es una, un apellido de motociclismo de todo el, toda la vida.、Eh, ¿Quiénes son los que te ayudan con la moto? ¿Quiénes son los preparadores? ¿Cómo se, ¿Cómo se maneja el equipo? Y la verdad que sí, mi viejo toda la vida en las motos, yo de los 8 años a la par de él. Eh, bueno, Gerardo Romero con, con su hijo Martín, también motociclistas de toda una vida de logros importantes. Así que seguimos los tres,、eh, Gerardo Romero y mi viejo, el corto, que, y bueno, nosotros, los tres a full,、eh, a morir.、Eh, bueno, siempre me está dando una mano también la familia, mi novia, Olivia, que nos acompañaron en esta carrera. Se puso fresquito a la noche, pero bueno, siempre ahí haciendo el aguante, el sacrificio, 800 kilómetros, ida y vuelta. Y bueno, y me bancan, y me bancan, y bueno,、eh, agradecerles a ellos, y bueno, que me banquen, y me tengan fe, y que me banquen、eh, un par de campeonatos más, por lo menos para pelear.、Eh, les pido para poder lograr el, el campeonato. Quiero quedar a campeón, mucho hilo en el carretel no me queda, ya tengo 43 años. Creo que voy a seguir compitiendo y en el rubro de las motos, y voy a seguir corri、eh, corriendo hasta me favorece el físico, así que, que creo que no sé, no doy. Edad, porque yo creo que hasta que el físico me aguante voy a seguir corriendo, pero para lograr un campeonato como se están viniendo los chicos, por ahí los años pegan y creo que no sé si tengo mucho más hilo en el carretel como para pelear adelante. Después, para seguir corriendo、eh, y no desentonar y andar entre el pelotón de los 5 o 6, creo que voy a andar siempre, pero para pelear de firme un campeonato,、eh, quiero lograrlo lo más antes posible porque es un mérito que nos merecemos y bueno. Voy el año que viene a, a dar todo, todo por poderlo traer para Tres Arroyos y para mi gente. Espectacular, Martín, sí, porque el que, el que salió campeón, ¿qué edad tiene el chico? Y el brujito Friedel es de, un chico de, de La Pampa, de Colonia Varón, debe, de estar, debe estar en los 15, 16 años. ya. Ellos son campeones, s u s c a m p e o n e s del campeonato argentino de 50.、Oh. Que ellos en un lapso de dos años no le permiten subir al 500 centímetros cúbicos, que es la cindrada más alta del espigua. Entonces, esos dos años para no estar parados, o ese año se meten en las categorías que estamos corriendo nosotros.、Eh, y bueno, entonces ya vienen carreriados, vienen con todo el tuco y ganarles a ellos, la verdad que para, para mí es un mérito impresionante. Chicos, que yo mañana los voy a estar. Viendo desde, desde la tribuna, alentándolo, corriendo en los extranjeros y yéndose seguramente a Europa a probarse. O sea, estoy corriendo con chicos que han sido campeón del campeonato argentino, de la categoría de ellos y quedan un añito sueltos, libres, ya para subirse a las categorías mayores. Así que, que estar ganándole a ellos hoy en día es la verdad que es un mérito impresionante. Viéndolo de ese lado, la verdad que impresionante. Sí, sí, muy valedero porque, porque la diferencia de edad existe y te seguís manteniendo peleando el campeonato codo a codo con ellos, así que eso tiene un mérito importante. Así que, este, bueno, a seguir luchando, te agradecemos muchísimo que hayas venido.、Eh, acá está el premio que ganó Martín, el subcampeonato, así que este, para toda la ciudad de desarrollo, porque el espacio que te intentamos brindar en motomaníacos a s que. Tenga la posibilidad de que la gente sepa lo que estás realizando, dónde te participás, lo que vas a hacer, los próximos proyectos, todas esas cuestiones que muchas veces、eh, el que no está muy empapado en el tema o muy relacionado con ustedes no sabe la verdad dónde participan ustedes. Así que la idea del programa es esa: que tengan dónde mostrar, que nos cuenten qué campeonato están haciendo, dónde compiten, un montón de cuestiones que, que muchísimas veces, como vuelvo a repetir, no, no se ven. Y bueno, acá está el espacio para eso, para poder difundirlo y agradecer a cada uno que, que te ayuda para competir, tanto como a vos como al resto de pilotos que compiten en diferentes categorías, ¿no? Sí, sí, este es un campeonato, le dicen bonaerense, pero es un campeonato argentino. Vienen chicos de, de Mendoza, está viniendo un chico de Mendoza a correr, muy gauchito, un sacrificio enorme hacen,、eh, de La Pampa, de Buenos Aires. Eh, es un campeonato argentino. La verdad que se hace mucho sacrificio porque son motas artesanales, cuadro artesanal. Los motores son de baja cilindrada, pero es impresionante el torque y la velocidad y, y el régimen de vueltas que manejan. Que en, en tiempo, y en, en, en más que nada en tiempo, en, en, en girar en la pista, no le hacen para nada envidia a las categorías grandes. Es impresionante la velocidad que reproducen, las vueltas que reproducen y la potencia que reproducen estas motitos. Así que es un sacrificio porque es todo artesanal, los fierros acá mucho no se consiguen.、Eh, para andar adelante tenés que pedir fierros a Santa Fe, Córdoba, esa zona. Acá, acá no hay nada. Así que vamos haciendo contactos y bueno, ir consiguiendo las cosas. Los viejos se desloman laburando.、Sí. Así que, y bueno, y acá estamos, también con intenciones de por ahí arrancar en el 200 centímetros. Ahí estamos viendo si termino de armar el dos tiempos. Que lo tengo, que anduve muy bien en su momento, o también está permitido el Tornado, o el Titan 150, o el Tornado, el, tornado, el Twister 250. Así que es una moto i t que prácticamente con poco ya sale andando, con poca preparación, y está, la permitieron hasta 200 centímetros cúbicos. Así que seguramente este año, el año que viene, también esté innovando de nuevo en, la, en lo que es la categoría 200. Pero primero, bueno, enfocarnos a, al 100% en, en a ver si puedo lograr el, el campeonato el año que viene. Bueno, espectacular. Muchísimas gracias por venir, Martín, por toda la reseña que nos brindaste. La verdad que diste una información importante que mucha gente no conoce. Así que, bueno, agradecimientos. ¿Quiénes son los colaboradores, principalmente con, el, con la moto, más que nada, de los mecánicos? Bueno, mirá, sí, mi viejo. Mi viejo, que incansable laburante con la moto, es todos los días levantarse y lo primero que hace es cambiarse y salir para el lado del taller. Gerardo Romero, el paisano, que bueno, incansable laburador, estaba con unos problemas de salud. Y bueno, igualmente se sentó a la camioneta, se comió todo el garrón. Dos de la mañana terminaron las carreras hasta que hicieron la entrega de premio, s volver de nuevo para acá. Bueno, mi novia, Olivia, mi vieja. Que en mi casa siempre prendiéndole la vela a los santos, que no sabe cómo va todo, porque es una categoría muy peligrosa. Más de una vez he quedado internado o he vuelto quebrado. Así que, que, bueno, están todos ahí atentos. Y bueno, a toda la gente que me sigue, que me da una mano, que confía en mí. Así que, bueno, acá vamos a seguir poniéndole garra. Así que, a laburar, a laburar. Ya mañana salimos de acá prácticamente y ya conseguir cosas y ya. Empezar a hacer un poco de ejercicio y bueno, porque yo no tengo pista, acá nada para probar, ¿viste? Algunos de los otros muchachos, de los otros pibes, tienen en dónde probar, pista en su ciudad, así que bueno, también buscar en algún momento, gracias a vos, a la radio, lo que difundís por ahí,、eh, que alguien se copen por ahí, hacer un óvalo de 300 metros como para empezar a probar y, ¿por qué no? Buscar la manera de, aunque sea, traer las categorías bonerenses, a 110 estándar. 110 libres y 50 libres, que son los motores Yuki, Morini,、claro. que acá hay mucha gente que lo tiene y conoce el tema. Dorrego, Bahía Blanca, hay, hay muchas motos, Tandil, Juárez, hay muchas motos paradas de este tipo de competencias sin necesidad de traer las altas categorías. Creo que con una organización y hablando con la federación, se puede hacer un, en algún club o algo, acá una, una linda pista sencilla y. Sería un espectáculo espectacular y bueno, sacar también muchos, muchos chicos de la calle que no tienen a dónde quemar la adrenalina con esa 110,、eh, estarían compitiendo. Sí, sin hablar, olvídate que sería bárbaro, aparte no tenemos otro motociclismo, en desarrollo es muy poco lo que se desarrolla y Speedway hace años que no hay nada acá. Yo me acuerdo del Circuito de La Unión ahí. Que íbamos a ver muchísimas competencias y después que se terminó eso no tenemos más circuitos. O sea, hace años que no tenemos nada. Así que bueno, estaría genial este poder algún día que se lleve a cabo un circuito, que alguien se ponga, como decís vos, las pilas de realizar algo. Así que bueno, veremos qué pasa más adelante. Yo te quiero agradecer por la presencia.、Eh, te queremos felicitar por todo lo que、Muchas、has realizado.、Gracias. A tu padre, a Romero, a toda la familia que está con vos siempre acompañando. Eh, la verdad que nos ponemos contentos por, por todo lo que realizás, por este premio que has traído acá al programa,、eh, que se lleva la calco de motomaníacos pegada ahí. Así que un orgullo que estemos presentes también.、Eh, así que Martín, lo que precises、eh, promocionar o lo que te dé una mano que te pueda dar el programa, sabés que contás con nosotros para, para lo que vos p r e c i s e s Así que te, nuevamente un agradecimiento muy grande por estar con nosotros. Bueno, gracias, gracias, Mario. Igual, con la difusión ya y tenernos en cuenta y reconocer el sacrificio que hacemos. Que no es fácil por el laburo, uno ya es una persona que ya piensa en el laburo, piensa en la familia y ya la mente la tiene en otras cosas. Igualmente intentamos de, de focalizarnos también en el deporte. Así que agradecido que nos tengas en cuenta y bueno, también igualmente agradecido. Y lo que necesites con el tema moto para cualquier evento, presentar las motos de carrera, cuando vos hagas algo, contá con nosotros. Ya vamos a, a presentar los trofeos y las motos de competencias en público en cualquier cosita que estés haciendo vos previamente. Dale, Martín, muchísimas gracias. Bueno, ahí pasamos con Martín. Ya estamos casi en el cierre de Motomaníacos.、Eh, mandamos los auspiciantes y estamos con el cierre de una nueva edición de nuestro programa. Lubri Centro del Turco: aceite, filtros, aditivos, baterías y mucho más. Todas las marcas.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 Muy bien, acá estamos cerrando una nueva edición de Motomaníacos. La verdad, que un programa muy entretenido. Tuvimos información de la agrupación Kilómetro 400 de Benito Juárez. Estuvimos con Martín Hoyos, con información de eventos, con el audio que nos mandó Hernández de Bahía Blanca. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos.、Eh, un saludo muy grande a m o t o c i c l i s t a s Independientes Desarrollos. Eh, que tenemos esta mención que hemos recibido en Benito Juárez, tanto como también el programa. Así que, bueno, agradecidos a todos, a todos los que nos estuvieron escuchando, viendo por el, el vivo del Face. Así que un saludo muy grande. Nos veremos el próximo martes con más motomaníacos. Vamos a ver si podemos hacer algún sorteo la semana que viene. Que ya cumplimos dos meses en el aire, así que, bueno, parece mentira, pero el tiempo pasa. Seguimos aprendiendo, como decimos siempre, un poquito más de. De experiencia, vamos ganando poquito a poquito, así que muy agradecido a todos. Acá un agradecimiento a Lucas que nos acompañó con unos mates. Repetimos los viernes, 16 horas. Agradecimientos a Diego, la operación técnica, un genio, muchísimas gracias. Y bueno, buena ruta para todos. Como siempre, el casco siempre hay que usar. Y nos veremos el próximo martes. Abrazo s para todos.